Señoras y señores, esto es Uno Contra Uno Radio. Yo tengo 60, todavía no me suelté. Uh. Tuve que empezar psicólogo porque el irme la primera época de mi casa se me complica. Extrañar a mamá, a papá, es difícil. La Vuelta a jugar un año atrás en primera edición y La Vuelta a tiene un contenido romántico, tiene muchas emociones que me regresan al pibes que fui No cualquiera puede decir que estuve una temporada con la gran más que nada, nada menos con los Antonio Spurs Todas las voces en Uno Contra Uno Radio oh, Dios, oh, Dios, un Muy contento con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 Uno contra uno radio Arrancamos el último de la semana Hablamos con Enrique Agosti El máximo responsable del básquetbol de estudiantes Porque estudiantes se clasificó para el Super 4 Porque contrató a Miguel Marriaga Y porque tuvo una intención ahí en el medio De organizar el S4 Enrique Agosti nos decía esto facilidades habría, yo lo que no dejo reconocer como una institución nueva es que tengo ciertas deficiencia de infraestructura y, el, y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que la ADC se, se dice y se quiere hacer y nosotros no somos uno de los estadios como para mostrar, digamos, en la Liga Nacional, pero bueno, pero tengo que reconocer y tengo a favor que soy un, una de las canchas que lleva más público. Necesitamos que la pelota siga entrando y para que poder crecer como institución si la decisión del grupo de todo el equipo de trabajo es eh, abocarse a hacer un torneo de la mejor manera bueno lo evaluaremos y trataremos de hacerlo Semana en la que se jugó ya los dos primeros partidos de la final de la Liga Sudamericana, Fernando Calvi el argentino que está jugando en Mollidas Cruces dialogaba con nosotros Por suerte caí en un buen lugar eh, con buena gente, el club eh, muy ordenado es un club que, que está apostando a crecer, eh, año a año por lo que me van contando, este, van sumando cosas, van mejorando, intentan siempre mejorar el equipo. En, en no hay no hay equipo de fútbol, no hay equipo de básquet de segunda división, no hay nada, es solo básquet y bueno, está eh, toda la ciudad un poco revolucionada. Mirando más para atrás, vaya eh, está haciendo un gran año y Mollí también está haciendo un gran año, así que bueno, eh, está tomado para que sea una linda final. 2 a cero la final con un gran partido anoche por parte de mochi y de Baía ázquet nos vamos de Fernando calvi a gabidec la mejor noticia quizás de la semana para el básquetbol argentino y para el santiagueño que está jugando en San Lorenzo esto nos confirmaba gabidec tenía muchísima ansiedad no y, y mucho miedo de que, de que sea mayor eh, el diagnóstico que que me, que me den no pero bueno Por suerte ha salido eso nada más y ahora a esperar unos días que nos saquen la bota y después ya empezar progresivamente. Sí, seguramente en la competencia tan importante, ¿no? Eh, como es la Liga de América, ojalá que se pueda estar y seguramente que se ha sido ya. todavía es muy pronto para para poner candidatos, ¿no? Pero ojalá que, que estemos arriba y estemos peleando ahí. ¿eh? seguramente lo van a estar, de Gaby de Hernán Hasen, de un joven a un veterano pero que está jugando realmente muy bien y es el hombre de la experiencia para el equipo del Cepo Sebastián Ginobili Hernán Hasen, después del primer partido nos decía esto Seguro, nosotros sabíamos que a priori eh, Moshi era el equipo candidato, eh, para todos la verdad, por, por, la, por los jugadores que tienen, por el total de del nosotros se un poco como como pasó en la banda, no un poco de de, de, de un equipo que, que no se esperaba que esté en la final para mí eh, era una total sorpresa llegar a jugar esta instancia eh, a la altura de mi carrera mira, yo creo que lo más importante en esto no es el físico, es lo mental Eh, a mí me parece que si vos mentalmente estás bien el cansancio no lo, no lo sufrís lo que lo físico que se juega un día para otro eh, la verdad creo que, que es importante pero el segundo plano este este deporte es la clave en la cabeza nos vamos a Córdoba en Río Tercero Pablo Prigioni el ex jugador de Houston en la NBA el mejor base de la historia del básquetbol argentino conversaba con uno contra uno y nos decía lo siguiente ...teníamos la cabeza que íbamos a estar todo el año en Houston... ...por diferentes motivos eh, ellos deciden tomar otro, otra decisión... La, ...la lesión de Beverly les obliga un poco a replantearse la posición... ...según lo que me dijeron... Eh, en, ...en un principio me habían preguntado si podía jugar más minutos... ...de lo que habíamos hablado y, y bueno, eh, le dije que no... ...que pensaba que yo en, en los minutos que habíamos hablado... ...era cuando podía ser más productivo... ...y, y estar en buenas condiciones toda, toda la temporada... Como soy un poco pretencioso con, con las, eh, los lugares, estoy, digamos, en riesgo de que no saliera nada interesante para mí que, bueno, se pudiera poner punto final. Me parece que la liga está cada vez mejor, ¿no? En todos los aspectos. La verdad, ya lo dije también hace un tiempito, me gusta mucho que haya partidos más seguidos. De Pablo Prigioni a Sebastián Ginóbili, de base a base. Uno ya entrenador, el otro todavía jugador de básquetbol y de gran nivel. El Cepo Ginóbili, el técnico de Bahía Básquet... Nos contaban sus sensaciones después del primer partido donde habían perdido frente a Mochi por la Liga Sudamericana. Tener la posibilidad de jugar una final internacional, algo por ahí impensado en este corto tiempo, pero contento de poder enfrentar un gran desafío. Y defendiendo nuestra idea, que es lo que nos trajo acá. Eh, por más buen equipo que es Mochi, que tiene muy buenas individualidades, nosotros no vamos a cambiar nada de lo que venimos haciendo. No pasa todos los días tener la posibilidad de jugar una final a la edad de ellos y que llegaron acá por mérito de, del trabajo que hicieron durante estos seis partidos que tuvimos de, de preliminar en la liga así que lo único que tenemos que hacer es mantener lo que, lo que venimos haciendo y que sobre todo disfruten de lo que están haciendo me parece que pensar más adelante de lo que estamos viviendo no, no, en este momento no tiene sentido, solo lo único que te puedo decir que es una alegría gigante poder estar, ser parte de las Ligas Américas y poder competir una, en, una, en un torneo tan importante del Cepo Ginobili a un cordobés, a José Bildosa, en la noche en que Libertad ganó su juego frente a Kimsa. José tuvo una actuación realmente muy destacada, sumando 32 puntos, con una gran, gran planilla, firmando un juego realmente espectacular. Esto nos decía el pibe, el cordobés, José Bildosa. Sí, arrancó medio, medio flojo por, por todo lo que nos pasó, después por el, el cambio de jugadores, pero pero bueno, o sea, nos estamos acomodando... Eh, con Cristian, Isai y, y, y Franco que, que volvieron, Franco que volvió a la elección eh, que era lo que nos faltaba Danimo hubo una buena racha está bueno eso, remarcarlo después de todo lo que nos pasó, así que vamos a tratar de, de seguir por, por este camino que, que, que Danimo ahora más que nada no, no miramos la tabla estábamos buscando la, la mejora del equipo agosti calvi de jasen prigioni chinobili bildosa las voces de los protagonistas dirigentes jugadores entrenadores de aquí y de allá todos pasan por am 570 por radio Argentina y por uno contra uno web.com estamos hasta las 13 en el último de la semana con Jessy, con noelia con Franco con Santiago, con María haciendo uno contra uno uno contra uno radio todo el básquet en el aire. muchacho, todo bien? Estás, ¿Todo bien? Todo todo orden, para todo todos. Todo en orden, ustedes? Bien, bien pues suerte. Bien. ¿Bien? Poco de calor. Eh, calor, sí, calor lindo, está lindo. Llegó el calor como un poquito, demasiado para mí. Corresponde, corresponde. Estamos una época del año donde tiene que empezar a apretar ya un poquito, ¿no? Pero demasiado ya empieza a molestarme. De plata, no, ayer mira, no me di cuenta